Segunda Samuel capítulo 21 Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: Es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿Qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré? Para que bendigáis la heredad de Jehová. Y los Gabaonitas le respondieron: No tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: Lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey: De aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dénsenos siete varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaá de Saúl. El escogido de Jehová. Y el rey dijo: Yo los daré. Y perdonó el rey a m e f i Boseth, i j o de j o n a t á n hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y j o n a t á n hijo de Saúl. Pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, a r m o n í y m e f i b o s e t y a cinco hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de b a r s i l a i Meolatita, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos siete, los cuales fueron muertos en los primeros días de la c i e g a Al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del río. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de j o n a t á n su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de b e t z a m donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de j o n a t á n su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl Y los de su hijo j o n a t á n en tierra de Benjamín en Sela, en el sepulcro de Sid su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba trescientos siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas a b i s a i hijo de Sarvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibekai, usatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gog contra los filisteos, en la cual El-Hanán, hijo de Jaare, orejín de b e l é n mató a g o l i a t Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía doce dedos en las manos y otros doce en los pies, veinticuatro por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonathán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos.